la huelga. Madre, yo voy también. Del mundo la mano se va a nadar para de volver españa su del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo por el pan a la huelga es a la huelga 100. a la huelga madre o voy también a la huelga cien a la huelga mil yo por eso os madre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 la huelga, huelga paisanos, que separen los trenes, que separen las burras, que se paren el mixto paisanos, la huelga para los hombres, los cipotes, las mujeres, huelga, huelga paisanos, la huelga, huelga Mr. Heinz, Mr. Heinz, ¡huelga! Sí. Sí, Mr. Pilma, huelga. Oiga, ¿y eso qué diablos era, hombre? Pues ahora vas a ver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 Sudando como mano de obra barata nos negociaron nos traicionaron dejando para todo el día sudando sudando las veras manos sufren estamos le todos los días trabajando barato el día sudando sudando Las baratas vidas obreras son solo para mercancías. Por eso la huelga ha de La huelga se ha puesto de moda, la huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque en la vida están maltratando. La huelga está ha puesto de moda. La huelga está puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque en la vida están maltratando.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 sionan tus sirvientes Por eso mientras te preparas te fuiste bien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 Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios, la moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha vuelto de moda, la huelga se ha vuelto moda. moda, la huelga llegó cantando, porque a la vida está la huelga se ha vuelto de moda, la huelga se ha vuelto de moda, la huelga llegó cantando, porque el obrero ahora está luchando. La otra oreja latinoamericana.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 Los patroncitos que el trabajo siempre se hace con bastantes pesquiroles y de nuevo a León leonas dejas han traído sin vergüenzas muertos de hambre por trifoles. Pero hombres de la raza se fajan y no se rajan mientras la uva se pasa. Viva la revolución, viva nuestra asociación, viva huelga en general. Ya saben los contratistas que ni caro ni barato comprará nuestros hermanos. No. Pero como el bien sabido para mantener familias más sueldos necesitamos. Ya está bueno compañero y como dice Cesar de esta huelga ganaremos. Abajo los contratistas arriba nuestros huelguistas que esta cabeza les quiero.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 Increíble la versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla interpretada por Ixo Ray. Nos vemos, nos escuchamos Aprendimos a quererte, desde la Hasta siempre Hasta la ventana Del sí, la mura, Le puso cerco a la muerte y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para ver otra oreja seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con ahorita te decimos hasta, hasta siempre comandante Chao. hasta la semana que viene